101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 9 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 24 de noviembre. Un día en el que ya comenzamos a ver la luz al final de este largo túnel... ...según señaló ayer el responsable de la Organización Mundial de la, de la Salud. Hay más anuncios de vacunas y por primera vez en la historia... ...la ciencia se ha afanado por sacar en un tiempo récord... ...una vacuna para proteger al mundo de este virus. El Gobierno tiene previsto aprobar hoy mismo en su Consejo de Ministros... ...su plan de vacunación... ...que contempla a los centros de salud como los principales puntos de distribución... ...los sindicatos temen que se colapsen y reclaman más personal y medios para evitarlo... ...y el Consejo, el presidente Chimo Puig anunció ayer la instalación de 8.000 purificadores... ...con filtros para retener los virus y purificar, limpiar el aire de las aulas en los centros escolares... Mientras tanto, los contagios van reduciéndose en todo el país, en la Comunidad Valenciana. Hoy Sanidad va a actualizar los datos por municipios y esperemos que Elche continúe con la tendencia a la baja de casos positivos. De los 54 brotes de la última jornada, uno corresponde a Elche. es de origen social, con cuatro personas contagiadas, pero la peor cifra es la de fallecidos, que en la actualización de ayer ...la consellera indicó la cifra de 53 muertes... ...gran parte de ellas... ...son de residentes de los geriátricos valencianos... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...en unos minutos... ...tendremos la tertulia política... ...con el portavoz socialista... ...y de gobierno Héctor Díez... ...y el portavoz adjunto del Partido Popular José Navarro... ...abordaremos los temas que marcan la agenda... ...del equipo de gobierno... ...como los presupuestos municipales la revisión del plan general, las reivindicaciones históricas a los presupuestos generales, la sentencia que obliga a proteger la fachada apuntalada durante dos años del edificio El Progreso, en pleno centro histórico, o el plan de movilidad diseñado por el Gobierno para hacer de Elche una ciudad con menos coches y más bicicletas y transporte público. Seguiremos en el programa hablando del palmeral ante las críticas de comisiones obreras por la falta de palmereros y acabaremos hablando de una película que ha triunfado en los premios del audio, audiovisual valenciano de este año. Se trata de La Mar de Guillem, un largometraje en el que ha participado el cineasta valenciano e ilicitano Pepe Andreu y que recrea la historia del asesinato de un joven valenciano hace ahora 27 años a mano de un grupo de jóvenes de extrema derecha. Este es el contenido de nuestro programa La Glorieta de este martes, que como siempre comienza con una selección musical y hemos escogido una bella canción, la que nos interpreta Maite Martín. Por la marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo se la borro a la arena la huella de ver pie descarzo pero le queda la pena y su no puede borrarlo Por la marchica del puerto, el agua que era antes clara, se está cansando de celo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a las pardas. La marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo, se la borraba la arena, la huella de mi descanso, pero le queda la pena. Esto no puede borrarlo. Por la marchica del puerto. Se bone triste con mi naufragio por dentro.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 La Glorieta con Rosmari Alonso. Ocho minutos de las nueve de la mañana y seguimos escuchando más música. Eh, un clásico de Serrat, esos, esos locos bajitos. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos, Hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca con nuestros dioses y nuestro idioma nuestros rencores y nuestro porvenir por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones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 nada ni nadie puede impedir que sufran que las agujas avancen en el reloj que decidan por ellos que se equivoquen que crezcan y que un día No gana die Tele Elch Radio Marca.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 Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche trabajamos por una Elxmesnet. La Glorieta con Rosemary Alonso Y antes de la tertulia política escuchamos otro tema de Velaz, el último, Estrella Fugaz. Con un rayo de sol Te veo en el reflejo de mijn vader, al marcharte, me cek. Ahora no puedo mirarte, pero sé que me ilumina. Tengo la certeza de que no existe un final y no quiero perderme en te ver en el más allá aquí tengo un refugio de recuerdos y al soñar te vuelvo a buscar hoy es mi voz quiero cantarte esta canción como una estrella fugaz te apaga si no te creo I don't see you saya aquí tengo un refugio de recuerdos y el soñar te vuelvo a buscar hoy es mi voz. cantarte esta canción Venga muéle 101.4 Telehelp Radio Marca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 en la glorieta Tertulia Política. Pues hoy es martes y en nuestra Tertulia Política de esta semana contamos con representantes del PSOE y PP, del Gobierno y la oposición, para analizar asuntos muy destacados que están en estos momentos sobre la mesa del debate político. Damos la bienvenida al portavoz socialista y de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Y también al portavoz adjunto del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular, José Navarro. Muy buenos días, José. Hola, buenos días, Ross, Encantado. Bien, pues hechas las presentaciones, comenzamos. La pasada semana, el equipo de gobierno presentó sus presupuestos ante el Consejo Social. El alcalde dijo que son los que necesita Elche para salir con éxito de esta crisis y el PP no se lo cree, ya que cuestiona, siempre lo cuestiona, la capacidad de gestión de este gobierno de coalición porque el nivel de ejecución de los presupuestos de este año no llegaba al 20% a finales de septiembre. Héctor Díez, ¿por qué estos presupuestos son los que necesita la ciudad? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque son unos presupuestos que ponen el acento en los servicios eh, sociales y en el propósito también de atender las dificultades generadas por la pandemia y, desde luego, también en tratar de reactivar la situación eh, económica que tenemos en este momento fruto de esta crisis sanitaria y económica que estamos eh, viviendo. Por pues ello, son unos presupuestos que aparte de seguir incidiendo en la mejora de servicios eh, fundamentales y que presta el ayuntamiento desde distintas áreas, también inciden en la inversión para eh, generar actividad económica con la continuación de proyectos tan importantes como pueda ser el plan edificante de infraestructuras educativas o, en este caso, los fondos servicios y los fondos europeos que recibió el ayuntamiento de la legislatura pasada y que se están eh, ejecutando en distintos eh, proyectos. ...o seguir continuando con la ejecución de las inversiones financiadamente sostenibles... ...que son los remanentes que tuvimos del año 2019... ...y que son las obras que ahora mismo estamos viendo en la vía pública... ...relacionadas con, con asfalto, con aceras, con mejora del espacio público... ...con las instalaciones educativas o también con muchas del plan centro... ...pero al mismo tiempo también, como decía, son unos presupuestos... ...que en lo que se refiere a los servicios sociales del ayuntamiento... ...los refuerzan con el propósito de atender esas dificultades que estamos viviendo... Y también van a tener unas partidas bastante considerables con el propósito de poder generar distintos tipos de ayuda para hacer frente a la situación del COVID en distintos sectores productivos, como ya puede hacer con ayudas eh, directas a, a los sectores con más dificultades o eh, con el propósito eh, también de reforzar y asegurar que los servicios municipales están con todas las garantías de seguridad sanitaria. Es verdad que se presentaron el otro día las líneas generales en el Consejo Social de la Ciudad, como si viene siendo habitual. También hemos mantenido una ronda de contactos con los grupos políticos en los que hemos intentado recoger eh, propuestas y que cada grupo eh, legítimamente ha hecho lo que ha considerado oportuno. Y, bueno, es cierto que hasta ahora nos han llegado algunas propuestas, especialmente de los grupos de ciudadanos y del concejal no que Estamos tratando de encajar y esperamos que también podamos encajar propuestas, en este caso, del Partido Mayoritario de la Oposición, que es el Partido Popular, que desde luego yo creo que seguramente tendrá eh, cosas importantes que aportar. Y bueno, ahí quiero incidir también en que son los presupuestos eh, que congelan las tasas, los precios públicos y los impuestos, que era el compromiso que adoptamos, y que eliminan otras tan importantes como puedan ser las de ocupación de la vía pública para la restauración y el ocio o para la venta no sedentaria, para los mercadillos, con el propósito de que... ...podamos sumar en esa ayuda tan necesaria... ...ya que lo están pasando realmente mal. Pues vista la relación que hay entre el PP y el PSOE... ...los populares, José Navarro... ...van a presentar ustedes... ...el Grupo Municipal del Partido Popular... ...va a presentar enmiendas... ...va a aportar a estos presupuestos de 2021. Bueno, por poner en situación un poco... De lo, ...lo acontecido esta semana pasada... no ...que fue cuando se nos convocó por parte... De, ...del equipo de gobierno... ...por parte de la Concejalía de Hacienda a la reunión, al encuentro, para tratar de, de dar un poco de arrojar luz sobre el presupuesto, una vez más, y digo una vez más porque el año pasado se reprodujo la misma situación, lo que se nos dio en esa reunión, en ese encuentro, fue un folio en blanco. Ni una sola cifra, Ross, aunque parezca difícil de concebir, no se nos dijo ni siquiera de cuánto era el montante total de presupuesto, cuánto contábamos para inversiones, para gasto de personal, nada, ni una sola cifra. ¿Qué equipo, qué grupo puede trabajar sin conocer el marco en el que encajar todo ese tipo de propuestas que, por supuesto, no es que tengamos ahora, es que a lo largo del año o a lo largo de, de, de la exclusión de la dichosa pandemia esta que estamos sufriendo, hemos ido anunciando, hemos ido proponiendo también en los plenos que, que se han celebrado periódicamente todos los meses Y la respuesta ha sido siempre un no rotundo. Ante esto no queda más que perplejidad. Eh, comentaba el compañero mm. Partido Socialista ahora mismo en sus declaraciones que evidentemente efectivamente se, se expusieron las líneas generales en el Consejo Social. Ayer se explicaban esas líneas generales a los propios militantes del Partido Socialista y a la oposición nada de nada. Eh, pero, ¿en ustedes, qué, ustedes ¿en sistema pero, Navarro, ¿ustedes estuvieron en la reunión del Consejo Social? Sí, claro. Nosotros estuvimos en la, en la reunión del Consejo Social, donde, como decía, se explicaron a grandes rasgos esas líneas generales, sin entrar en el detalle, en las partidas concretas, ¿no? que es, al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos para poder decir pues, en lugar de estas partidas proponemos estas partidas. Me viene a la mente la rebaja del IAE que hemos propuesto o la rebaja del impuesto de las tasas y precios públicos que este mismo equipo de gobierno nos subió el año pasado en un contexto totalmente diferente o las ayudas para autónomos o las ayudas para la hostelería o un protocolo de actuación eh, o de asistencia a todos los eventos deportivos que vemos como todos los padres que acuden a dejar a sus hijos en estos, en estos recintos deportivos Se en las puertas sin que haya un protocolo establecido por parte del ayuntamiento o más servicios uh -huh. en pedanías. Pues habrá todo que preguntar. Cosas, pues habrá para que pregun todo este tipo de cosas, un partido necesita saber en qué marco poder encuadrar. Pues, pues, no puedo proponer claro. una propuesta de un millón de euros si contamos con una partida de 100.000 euros. Pues todo este tipo de pues, cosas, pues no que que nos cansamos de criticar uh -huh. y no sabemos por qué no se nos da ni una sola cifra. Vale, no pues vamos de, a preguntárselo al responsable del equipo de gobierno. Eh, eh, Héctor, eh, ¿por qué no se ha dado el presupuesto todavía a los grupos de la oposición? ¿Qué es lo que el reproche principal del Partido Popular? Bueno, yo creo que habría que intentar eh, ordenar un poco el procedimiento para que la gente entienda realmente de qué estamos hablando, porque estas cosas son un poco complicadas y quizá los oyentes cuando nos escuchan, más allá de la discusión hueca, pues puede ser que digan, no sé de qué están hablando estos señores y mezclan todo. No podemos estar hablando de rebajas, de impuestos, subidas de impuestos, ordenanzas fiscales, porque ese trámite ya se produjo. Es decir, ese trámite queda fuera en este momento del debate de presupuestos, porque como el señor Navarro debería de saber ya, después de un año y pico de concejal, primero se aprueban los impuestos, las ordenanzas fiscales, precios públicos, tasas, y luego se aborda el presupuesto. Por tanto, el debate fiscal ya lo tuvimos hace muchas semanas y no se puede tener ahora otra vez, porque se aprueba en plenos distintos, porque primero uno aprueba lo que va a ingresar vía impuestos para poder luego elaborar el presupuesto. Por tanto, no tiene sentido ahora proponer que suban o bajen los impuestos o que se queden igual, porque ese debate ya fue. Y en ese caso, el gobierno municipal tomó la decisión. Podrán estar de acuerdo más o menos legítimo pero tomó la decisión de congelar absolutamente nada, de no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos, pero sí que dijimos que no podíamos entrar en este momento en unas rebajas fiscales acentuadas sin que tuviera una repercusión en la calidad de los servicios que se iban a dar y, sobre todo, a la hora de conseguir un montante económico para poder destinar ayudas directas a los sectores que lo estuvieran pasando mal. Eso por un lado. Luego, por otro, con respecto a las reuniones que se han producido, Cuando uno va a una reunión puede ir con la actitud que quiera y nosotros le hemos planteado a los grupos políticos de la oposición que hagan propuestas. No entiendo por qué hay grupos políticos que pueden hacer propuestas y otros que directamente se enrocan en el no y si no me das los papeles que yo digo, yo no hago ninguna propuesta. Eso al final, en mi opinión, es buscarse una excusa para romper. Pero por otro lado, se produjo el jueves pasado una reunión del Consejo Social. El Consejo Social de la ciudad no es ningún órgano de tres al cuarto es un órgano consultivo de representación de la ciudad amparado por la Ley de Grandes Ciudades. Es obligatorio convocarlo y es preceptivo que las líneas generales del presupuesto, como se dieron en un documento que yo sé que el Partido Popular tiene, porque si forma parte del Consejo Social, tiene que tener ese documento, se explicó ahí. Quizás lo que pasa es que no le gustó la explicación que se dio, y por eso el Partido Popular, a los 50 minutos de reunión, se levantó y se marchó de la reunión del Consejo Social. Cosa que no me parece de recibo ni de respeto para los miembros del Consejo Social ni tampoco una forma de actuar de lo que se llama un líder de la oposición. Ahora bien, yo animo al Partido Popular a que haga propuestas y que, desde luego, tendremos la comisión de pleno cuando tengamos todo el presupuesto totalmente encuadrado para poder hablarlo y para ver qué modificaciones se pueden introducir. Pero el momento es ahora. El momento es ahora, y no pueden decir que no saben cuál es el montante del presupuesto, porque es que eso no es cierto. Tienen el documento de más de 20 eh, folios, en el que se dan todos los capítulos de presupuesto, qué importe tienen, cuáles son las inversiones que propone el Gobierno, y en base a ello yo creo que se pueden hacer propuestas, como están haciendo otros grupos políticos. Yo lo que le pido al Partido Popular es que pase del no por el no, que pase de las excusas, y que haga como hacen otros grupos que intentan hacer propuestas y que muchas de ellas, independientemente de lo que acaben votando al final, pues serán bien recibidas y si se puede se introducirán en el presupuesto. Eh, una duda que tengo. ¿El lunes en el pleno se van a debatir y aprobar inicialmente los presupuestos? ¿El lunes en el pleno? No. El lunes es un pleno ordinario y el pleno de presupuestos será en diciembre. Vale. Bien, eh, pues... El propósito al final del Gobierno municipal ha sido estirar el calendario lo máximo posible para la aprobación del presupuesto con el fin de recoger cuantas más propuestas mejor. Y que no pasara como otros años, si me permites la explicación, que llegábamos al Consejo Social tan apurados, que llegábamos a las reuniones de los grupos tan apurados, que tres días después había que aprobar el presupuesto y ya era muy difícil meter propuestas. En este caso estamos diciendo que los presupuestos no se van a aprobar hasta el pleno ordinario de diciembre y que, por tanto, queda por delante un camino largo y amplio en el que podemos ponernos de acuerdo y estoy convencido de que si somos capaces de pasar de la excusa, al final el presupuesto puede recoger propuestas del Partido Popular y ser un presupuesto mejor. Pues por lo que veo José Navarro, hay tiempo para entregarles a ustedes el documento con la letra pequeña. Hasta el momento les han entregado un documento con 20 folios. ¿Es suficiente para estudiarlo y para realizar una crítica sobre es los presupuestos? La, la, el envío de ese documento o la publicación de ese documento vino después de la reunión en la que este equipo de gobierno pretendía que nosotros realizásemos algún aporte, un documento y unos datos, unas cifras, que ya se manejaban desde el propio equipo de gobierno y que fueron incapaces, Ross, que esto es inconcebible, de decirnos o de anticiparnos el día antes, cuando nos reunimos, cuando nos sentamos en el despacho de la Concejalía de Hacienda para realizar y para tratar de poner propuestas en común. ¿Por qué? Porque no se nos dio una cifra porque no hay voluntad de llegar a ningún acuerdo, porque no hay voluntad de admitir que el Partido Popular realiza propuestas. Pero yo eh, quería hacer también un, un análisis al comentario que había dicho Héctor anteriormente. Los eslóganes y los mantras están muy bien y pueden repetirlos y adornarse en toda la retórica y demás que quieran. Pero yo también le digo a Héctor que después de una legislatura y dos años sabrá perfectamente que un, una junta de gobierno puede aprobar en el momento que quiera una modificación de las ordenanzas fiscales. Porque, si no recuerdo mal, esta misma legislatura, estos últimos meses, han habido modificaciones de esas ordenanzas. Por ejemplo, se propuso la exención de la tasa de mesas y sillas y se recogió a mitad de año, una vez ya iniciado el curso. Es decir, que si no quieren entrar al debate de los impuestos es porque no les interesa y es porque quieren pasar de puntillas que este equipo de gobierno solo sabe subir los impuestos, solo sabe subir las tasas y solo sabe subir las, los precios públicos. Lo que estamos diciendo es que nuestra política es, son diferentes modelos. Ellos, eh, el Partido Socialista y Compromís, proponen subirnos los impuestos, esa es su manera de ayudar a los ciudadanos, y desde el Partido Popular defendemos precisamente lo contrario. Y muchas veces se dice, no, no, es que es un discurso fácil en la bajada de los impuestos, pero ¿y por qué municipios de nuestro entorno lo, lo, lo hacen? ¿Por qué, Voy más allá, y esto es importante. ¿Por qué la única tasa que se bajó, eh, que bajó este equipo de gobierno, en el debate de, de las tasas y precios públicos del mes pasado, que fue la de la cesión de espacios del escorchador, los propios técnicos del ayuntamiento para realizar esa bajada de impuestos decían literal en el expediente que se nos remitió «Se propone la bajada de la tasa para recaudar más». Que es lo que venimos repitiendo nosotros una y otra vez. Bajar los impuestos para favorecer el día a día, para fomentar el consumo y para recaudar más. Esto lo dicen los propios expedientes que manda el equipo de gobierno. Y no pueden escudarse en, las, en los, las teorías de no podemos bajar impuestos porque estaríamos recortando servicios. Hay que poner un dato sobre la mesa. En 2019 nos sobraron 10 millones de euros. 10 millones de euros de remanente. Remanente, por cierto, que la señora ministra María Jesús Montero dijo que iba a probar que se pudiesen destinar a lo que los ayuntamientos quisiesen. Esto fue hace dos meses y no se ha puesto nada negro sobre blanco. No ha habido ninguna ley, ningún documento que diga que puede ocurrir con esos remanentes. Vale. Y todos nos acordamos uh -huh. de ese debate que mantuvimos que uh -huh. el Partido Socialista y Compromís querían ceder esos 10 millones de euros eh, a Pablo Iglesias sí, y a Pedro Sánchez. sí eh, Señor Navarro, antes de darle la palabra a Héctor, ¿por qué se marchó el portavoz popular del Consejo Social? Bueno, una vez se expusieron... Eh, las líneas generales que decíamos de los presupuestos generales, pues, un poco, cada uno se organiza la agenda como puede y se alargó más de la cuenta. Después creo que iba la exposición de las infraestructuras y la verdad es que suena un poco a Guasa, por ser, por ser fino, suena a Guasa de broma que este equipo de gobierno se ponga a vender un documento con unas infraestructuras que no se contempla en ningún presupuesto, ni del Gobierno de la Nación, y recordaréis toda la polémica que hemos mantenido estos últimos días, ni del Gobierno de la Generalitat ni demás, infraestructuras que no basta con plasmar en un documento, que hay que ir a Madrid a reivindicarlas, que los grupos políticos o los diputados ilicitanos en este caso, y hablo del secretario general del Partido Socialista, Alejandro Soler, en lugar de acudir y aplaudir a su presidente Pedro Sánchez, porque tiene que quedar bien, y tiene que mantenerse Madrid, lo que tiene es que defender los intereses de los ilucitanos y de toda la provincia, pero defenderlos en el Congreso, no en, en un documento que podemos repetir por activa y por pasiva y podemos adornar con fotografías como queramos. Lo que hay que, que realizar es que todas esas infraestructuras que estamos de acuerdo que necesita nuestra ciudad se plasmen en unos presupuestos generales del Estado, cosa que este equipo de gobierno, ni el señor alcalde, ni Alejandro Soler, están realizando. No basta con un brindis al sol, ni con un documento que podemos adornar y vender todo lo bien que queramos. Héctor Díez, hay dos temas. Vamos a zanjar el, de, el del debate, precisamente, de los impuestos. Eh, ¿Le queda resquicio eh, burocrático al Partido Popular para seguir introduciendo este debate de los impuestos? ¿Se pueden presentar alegaciones a las ordenanzas fiscales en estos momentos? Bueno... Empezando por parte, y espero que se sea tan benévolo conmigo con el tiempo como ha sido con el señor eh, Navarro, eh, con respecto al señor Ruz, es una falta de respeto impresentable levantarse a los 50 minutos del Consejo Social de la ciudad. Todos tenemos agenda, todos tenemos otras cosas que hacer, todos tenemos prioridades y todos tenemos que conciliar. Ahora bien, levantarse cuando es el turno de intervención de los agentes sociales que están representados en el Consejo Social y no escucharlos, que no es escuchar al Gobierno, escuchar a las patronales, a las asociaciones de vecinos, a los comerciantes, a las empresariales, es decir, a todo tipo de asociaciones de la ciudad. No quedarse a escucharlos es una falta de respeto. ¿eh? Yo creo que eso, como poco, merece una disculpa, porque deja muy claro qué es lo que le interesa a algunos y qué es lo que le parece el Consejo Social de la ciudad. Por otro lado, yo creo que puntos tan importantes como el documento inicial para debatir un nuevo plan general o hablar de un plan de infraestructuras e incorporar propuestas de los agentes sociales, eso no es importante para que una reunión si hace falta hasta las ocho y media, las nueve, las diez de la noche. De verdad que yo creo que el Partido Popular no tiene muy claro cuáles son eh, realmente sus prioridades ni qué es el, el respeto. Por otro lado, se habla aquí del de presupuesto y de subidas de impuestos. Y vuelvo a insistir, el señor Navarro nos tiene acostumbrados a mentir. Es una persona que miente constantemente, que utiliza la mentira en su argumento, repitiéndola muchas veces para generar una verdad. Pero por mucho que diga, en Elche, en 2021, no van a subir los impuestos, ni las tasas ni los precios públicos. Se han congelado, por muy mal que le sepa al Partido Popular se han congelado. Por tanto, hablar de subidas de impuestos es faltar a la verdad. Por otro lado, hay desconocimiento de cómo se elaboran los presupuestos de un ayuntamiento. Primero, hay que fijar qué ingresos se va a tener en el año 2021. Y cuando se tiene esa cifra, esa cifra tiene que ser enviada al Gobierno de España por una ley de estabilidad presupuestaria que, por cierto, aprobó el Partido Popular, para luego fijar lo que se llama el techo de gasto. Que es cierto que en este próximo año… Va a estar, vamos a estar todos los ayuntamientos exentos de cumplirlos, pero sí que tenemos que cumplir con el principio de prudencia eh, financiera, también muy importante, porque no podemos endeudarnos todo lo que nos eh, dé la gana. Hay que, como es lógico, ser responsables con las cuentas. Y, por tanto, para poder elaborar este presupuesto, que es en lo que estamos ahora, lo que no podemos hacer es volver a cambiar la cifra de ingresos, porque tendríamos que empezar de nuevo el procedimiento. Eso no quita que, a lo largo de la ejecución del presupuesto del 21 uno pueda modificar ordenanzas y tasas, que es lo que está diciendo el señor Navarro y que es lo que hicimos el año pasado. Pero para su aprobación inicial no es posible hacer lo que está diciendo de ahora, de repente, volver a cambiar la previsión de ingresos y tener que volver a demandarla al Gobierno de España, porque no aprobaríamos el presupuesto ni en febrero, y eso no tiene ninguna lógica. Y si no tenemos un presupuesto nuevo, difícilmente podremos hacer frente a las necesidades de ayudas directas, de puesta en marcha de obra pública y de mejora de servicios que necesita la ciudad para poder afrontar un año tan complicado como va a ser el año 2021. Y yo vuelvo a insistir, yo solo escucho que excusas, excusas, uh -huh. excusas para no hacer propuestas. Y creo que eso no puede ser, lo que no puede ser tampoco es que se diga, no es que nos llamaron a una reunión, como no me dicen lo que yo considero, no hago ninguna propuesta, me cierro. Las propuestas se pueden hacer después de esa reunión, nadie haya dicho... Que si las propuestas no se hacen en esa reunión, no se pueden hacer días después. A, a decir, ¿verdad? Esta misma semana hay otros grupos políticos que están trasladando sus propuestas y todos los días se les está contestando. Esta va a formar parte del presupuesto, esta otra no por esto. Esta otra tenemos que hablarla y ver cómo la encauzamos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con los grupos políticos. ¿Por qué el Partido Popular no puede entrar en esa dinámica y al final, dar un mensaje a la ciudadanía de que somos capaces de ponernos de acuerdo de una vez. No, porque marco unas líneas rojas que no estoy dispuesto a cruzar y que, por tanto, el presupuesto no vale absoluta para la y me mantengo en el no. Yo, al final, ¿qué cree que le diga? Quien se levanta todos los días a pintar el cielo de negro, poca previsión de futuro tiene. Eh, eh, Héctor, eh, para introducir ya lo que ocurrió el pasado viernes, usted acaba de asegurar... ...que eh, los populares deberían pedir disculpas... ...por eh, esa falta de respeto que ha calificado... ...el que eh, Pablo Ruz se levantara en el Consejo Social... ...no acabara de esa reunión... Eh, ...cuando estaban interviniendo los agentes sociales... ...y económicos de la ciudad en esa reunión... ...también debe pedir disculpas la oposición... ...en esta ocasión, en bloque... ...por ese plantón que, que le dieron al equipo de gobierno... ...el pasado viernes. Mire, a mí exactamente me da igual... Da igual si piden disculpas o no piden disculpas, en este caso, al Gobierno municipal. yo, en este caso, en el Consejo Social lo digo porque por terceros, porque estaban los agentes sociales y porque cuando tenían que hablar y hacernos sus propuestas, sus matizaciones, sus sugerencias al presupuesto, no quedarse a escucharlos, a mí me parece una falta de respeto. Pero entre nosotros, que el otro día no se presentaran al pleno que ellos mismos habían convocado, pues… ¿Qué quiere que le diga? A mí, más que una falta de respeto, me parece una actitud infantil, porque, eh, bueno, se puede considerar, no, porque se si ha pasado el periodo de enmiendas en el Congreso que no en el Senado, no tiene sentido debatir, es bastante matizable, eso que se dijo el otro día, uh -huh. pero de todos modos, no se puede desconvocar el Pleno antes, es decir, hay que hacerlo 15 minutos antes, cuando ya el salón de plenos está montado de manera telemática para realizar eh, la sesión, cuando las eh, personas de protocolo han estado trabajando toda la mañana y los de telecomunicaciones en montarlo, cuando ya se han trasladado hasta el ayuntamiento las intérpretes del lenguaje de, de signos, es decir, cuando muchos otros compañeros de otros partidos políticos y de la corporación han modificado la, las agendas y las reuniones para... Asistir a la sesión plenaria No podemos comportarnos como personas adultas Y si no estamos de acuerdo En unos plazos o en lo que sea Decir, pues no hay pleno Pero 15 minutos antes A mí eso me recuerda a cuando Jugábamos un partido de fútbol en el colegio Y uno se enfadaba y se llevaba la pelota Me recuerda a eso, a una actitud infantil Pero es a lo que está abocando Pablo Russo al Partido Popular A un partido que no es útil Que está siempre en la confrontación ...y en el cabreo permanente uh -huh. y que no aporta absolutamente pues dejemos... nada... ...a mí me hubiera gustado debatir sobre las infraestructuras... Vale. ...me hubiera gustado poner blanco sobre negro... ...de uh -huh. qué va a pues ser el presupuesto ahora del ahora, Estado... Ahora lo haremos. yo creo que fue una lástima que al final algunos... ...no tuvieran pues ganas de trabajar ese día... ...intentaremos debatir sobre las infraestructuras... ...pero tiene que contestar el señor Navarro... ...a esa crítica que ha realizado... ...¿es una oposición infantil la que están ustedes realizando?... O sea, antes que nada, ¿no? y, y, y por alusiones lo, lo que refería, se refería a mi persona, yo, yo creo que son afirmaciones las que vertía el señor portavoz del Gobierno municipal, más propias de una barra de un bar que de un portavoz de la, tercera de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Que diga que nosotros mentimos, o que yo en concreto miento, por decir que este Gobierno ha subido los impuestos, me parece una falacia y una falta de respeto. Porque este Gobierno, con el voto del señor Díez, y con el, con el voto de todo el Partido Socialista, de todo Compromís, nos subieron los impuestos a todos los ciudadanos de esta legislatura, en la que el señor Díez formaba parte de ella. Este gobierno nos ha subido los impuestos a todos. No se pueden excusar de que ahora nos han congelado. Claro, pero es que venimos de una subida. Y esto es importante recalcarlo. más que a este equipo de gobierno estamos acostumbrados que no les gusta que les diga las cosas. Y cuando les dicen lo que no les gusta, se crispan y sacan las uñas y empiezan a enturpear y embarrar en el terreno de juego, como se suele decir. Equipo de gobierno que, por cierto, se les ha condenado, por parte de un juzgado, condenado por no ser transparentes y por no respetar a la oposición. Esto no nos vamos a cansar de decirlo. Tanto el síndico de Greuyes como un juzgado, por primera vez en la historia. Y eso es bochornoso, bochornoso, que sigan instalados en ese juego. Y por lo que decíamos, por lo que nos referíamos al pleno, pero antes quería hacer una, una mención para cerrar ya el capítulo de los presupuestos. Este Gobierno, que se dedica a anunciar grandes inversiones, grandes preocupaciones por toda la ciudadanía y por las pedanías, el Gobierno de la pedanía, que ha recortado en cada modificación presupuestaria, ha realizado un recorte en las partidas dedicadas a las pedanías, a fecha de 30 de septiembre, y esto es un dato oficial, no lo dice ni lo inventa el Partido Popular, a fecha 30 de septiembre, La ejecución presupuestaria era la vergonzosa, la vergonzosa cifra del 11,40% de todo lo que nos han anunciado, de todo lo que nos han vendido que se iban a preocupar y que iban a hacer. Al final, la realidad se traduce en un 11,40%. Y eso nadie da nadie explicaciones. Y refiriéndonos al, al pleno celebrado eh, no celebrado en esta, en esta ocasión, ...el pasado viernes... ¿Sí? El, ...el que tiene la potestad para convocar... ...y desconvocar es el alcalde... ...y la responsabilidad es el alcalde... ...que no quiso convocar un pleno... ...que fuese útil... ...y no es cierto que anunciásemos... ...10 minutos o 15 minutos antes... ...primero que el escrito lo presentamos... ...a, mi, a, a mitad de, de la mañana... ...pero es que la semana anterior... ...habíamos dado una rueda de prensa... ...en concreto la di yo... ...para decir que la, el pleno... ...y estábamos de acuerdo los tres grupos que proponíamos el pleno extraordinario, la, el pleno se debía celebrar antes de que final, finalizase el plazo de las enmiendas. Si no estábamos participando en ese marketing uh -huh. político, sí, en ese paripé, en ese teatrillo... Pero precisamente, se señor Navarro, el alcalde le reprochó que lo pidiera en rueda de prensa, porque no pidieron ustedes un escrito diciendo que el pleno debería ser mucho antes del 19 de noviembre, pero, Rosa, para que sea útil. Pero, pero que, que esto, esto es de, de sentido común. Si se solicita un pleno para realizar unas enmiendas en el Congreso para, dar, para que los grupos políticos municipales demos traslado en el Congreso, que es cuando se está celebrando ahora el debate de todas las enmiendas del presupuesto, lo lógico es que se celebrase antes de, esa, del final, de finalizar el plazo. Si no, ¿qué sentido tiene? Que estamos siendo partícipes de, de esas reuniones en las que se nos piden eh, que demos... Eh, eh, propuestas, pero no se nos dan los datos, vacías de contenido. ¿Por qué no se ha convocado? Aquí la, la pregunta es, no, no es por qué no accedimos a ser partícipes de ese pleno. La pregunta es, ¿por qué no se convocó antes? Desde el mes pasado, desde el mes de octubre, está realizada la solicitud. ¿Por qué se ha esperado a que eh, pasase el plazo para realizar esa, esa convocatoria? El señor Carlos González que es el único que tiene la potestad para convocar el pleno el que tendrá que dar eh, respuesta. Nosotros tenemos nuestras enmiendas. Es más, eh, este equipo de gobierno, con la boca pequeña, a los ciudadanos aquí en Elche, nos habla de infraestructuras necesarias y reivindicativas y demás. Lo anuncia en prensa. Pero ¿por qué no será traslado al grupo eh, nacional o al grupo en el Congreso del Partido Socialista? Pues vamos a. Es ahí donde se, de, donde se deben dar. Es más, nosotros tenemos nuestras propuestas. Ayer las anunciaba el portavoz Pablo Ruz. Sí. Pues vamos 20 a. 20 millones de euros uh -huh. en 11 infraestructuras. Sí, es lo ¿Dónde que. ¿Dónde está la del Partido Socialista? Pues vamos ¿Qué a preguntar. Ha el Partido Socialista? Va. ¿Qué ha dicho el señor Alejandro Soler en el Congreso de los Diputados para luchar por, la, por las infraestructuras necesarias en Leche? Pues vamos a preguntárselo al Luzarse portavoz. Vamos de brazos y aplaudir los presupuestos del partido socialista Podemos y Bilbo. Pues vamos, vamos a preguntárselo a Actor Diez ¿por qué no se convocó antes este Pleno extraordinario que al fin y al cabo ustedes estaban todos de acuerdo en reivindicar ante el Gobierno central a través de enmiendas eh, para que las infraestructuras que necesita Elche queden reflejadas en los presupuestos generales del estado, por qué no lo convocaron antes? Bueno, yo creo que habría que matizar algunas eh, cuestiones que se han dicho, ¿no? y vuelvo a insistir en la actitud de, de resquemor y de enfado constante en la que está el señor Navarro y el Partido Popular. Los presupuestos de PSOE, Podemos y Bildu, venga, eh, le ha faltado ya otra coletilla un poco más bestia para acabar de, de calificar estos presupuestos, que en todo caso serán los presupuestos de los que forman el Gobierno, que trata de llegar a acuerdos con otros grupos eh, políticos al no tener eh, mayoría, con el Partido Popular como obviamente está en esa actitud de enfado, pues no se puede acuerdo. desgraciadamente de se ha dicho aquí que el alcalde tiene la potestad de convocar y desconvocar el pleno es un pleno solicitado por la oposición y ellos fueron los que lo desconvocaron, eso creo que hay que matizarlo, no sé si ha sido por las prisas del debate, se ha dicho eso y eso no es cierto, lo desconvocó la oposición en cuanto a los tiempos Hombre, pues la ley establece unos tiempos y, como comprenderá, la oposición no le va a marcar la agenda al Gobierno municipal. El Gobierno ha convocado el Pleno cuando ha considerado que era el momento oportuno y que se podía celebrar y que, desde luego, todos podíamos estar eh, presentes. Se habla de plazos, de si era el momento o no, eh, pero habría que ver qué pedía el Pleno, como has dicho tú, eh, Ross, ¿Qué pedía el Partido Popular en el orden del día del Pleno? Eso es lo importante. Y en su único punto de propuesta de acuerdo ponía creación de una mesa de trabajo de todos los grupos que componen la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Elche para que, de forma unánime, demos traslado a las Cortes Generales de las reivindicaciones en materia de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la ciudad de Elche. Aquí en ningún momento se habla de plazos, en ningún momento se habla ni siquiera de enmiendas, reivindicaciones. Por tanto, da la impresión que leyendo este orden del día podemos estar hablando de un plan local de infraestructuras que se traslade a las Cortes Generales, para poder realizarlo en la medida de las posibilidades y en los próximos años. Pero que el Partido Popular nos acuse de incumplir plazos, cuando aquí, en esta propuesta de acuerdo redactada por ellos mismos, no se habla de presentar enmiendas, pero qué historia vienen a vendernos aquí de enmiendas, y aquí pone trasladar reivindicaciones y ni siquiera habla de ningún plazo. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Quizás se equivocaron a la hora de redactar esta convocatoria de pleno. Pero desde luego yo en lo que insisto, creo que desconvocar un pleno con una rueda de prensa 15 minutos antes y registrando un documento eh, trasladado al secretario municipal pocos minutos antes de esa rueda de prensa, ¿eh? media mañana, sí, las 12, el pleno era la una, bueno, fantástico, qué manera de hacer las cosas, creo que no es de recibo, creo que damos un espectáculo bochornoso a la ciudadanía con, bueno, pido que se convoque un pleno y como no se hace exactamente como yo lo digo, me enfado y lo desconvoco en el último minuto, dejando plantados a todos mis compañeros. Hombre, yo creo que eso es una actitud un tanto infantil, poco propia de un partido como el Partido Popular, y desde luego dice muy poco de quién está al frente del Partido Popular en este momento. Y con respecto a los presupuestos generales del Estado, nos hubiera encantado debatir sobre ellos Yo creo que hubiera sido bueno si el Partido Popular se hubiera atrevido a debatir, pues probablemente hubiéramos puesto... Sobre la mesa, cuestiones en las que estamos de acuerdo y otras en las que no. Y ya le digo, nosotros sí vamos a votar a favor de la creación de esa mesa. Y si al final el Partido Popular lo que quería son enmiendas, pues podríamos haberlas presentado conjuntamente al Senado sin ningún problema, pero decidieron desconvocar el Pleno. Entonces, ¿ahora qué historias vienen a vendernos realmente? ¿Que el Partido Popular ha presentado sus enmiendas por 20 millones de euros? Bueno, las veremos, pero yo quiero recordarle al señor Navarro que sí que aparecen en el presupuesto de inversiones para Elche, que aparecen cinco millones para la conexión de la estación de Matola con el Cercanías en el centro de Elche, que, está, que se establecen otros cinco millones de euros para la conexión del Cercanías, en este caso, con el aeropuerto, y que también se continúa la obra de la autovía de acceso al aeropuerto con casi cuatro millones de euros. Aparte de que, insisto, creo que hay que poner las largas con este presupuesto. Creo que hay que darle una mirada de país y que ponen sobre todo el acento en lo social y en la atención a la pandemia, que es lo que nos tiene que ocupar en este momento sobre todo y supone un incremento muy importante de más del 150% de recursos, en este sí. caso para la salinidad pública. Sí, se sí. supone también dotar el ingreso vital mínimo, que en Elche se va a beneficiar muchísimos ilicitanos de 3.000 millones de euros. O sea, lo que no puede ser es que en Elche digamos que no tocan las inversiones en mejora de la movilidad y el espacio público y resulta que cuando hablamos de Madrid allí sí que toca. Bueno, yo pues, creo que con un, una sí, visión un poco sí, más sí. amplia de las cosas. Eh, está usted defendiendo esos presupuestos generales del Estado eh, y a mí me gustaría saber si su partido, el PSOE, va a presentar enmiendas al Senado para mm, que incluyan las infraestructuras pendientes en el CHE. Porque nosotros, en el Congreso no las han presentado, ¿no? Nosotros, como partido del Gobierno, en este caso en Madrid, nuestro papel no es presentar enmiendas. Yo creo que hay que conocer un poco también la dinámica. Nosotros hemos presentado propuestas previas al trámite de las enmiendas, porque es el Gobierno quien realiza el presupuesto, son los partidos del Gobierno quienes realizan los presupuestos. Los partidos del Gobierno no se autoenmiendan a sí mismos. Bueno, sí, el otro día lo hizo Podemos en un espectáculo que creo que pocas veces se ha visto en democracia, pero bueno, ese es su problema. Pero no tiene ninguna lógica, es como si yo, Ross, ahora mismo cogiera y como concejal del PSOE, enmendada el presupuesto de mis compañeros en el ayuntamiento de Elche. No tiene sentido porque formo parte del gobierno y yo lo que pongo es un presupuesto encima de la mesa. Y en ese presupuesto, insisto, se han introducido inversiones importantes para Elche, desde luego que querríamos más, desde luego que querríamos muchísimo más, pero la política no puede ser vendida también como un espectáculo en el que si todos los pueblos de España pedimos la Carta de los Reyes Magos en cuanto a inversiones, pues me parece que ni los presupuestos de la Unión Europea serían suficientes en este caso para España. Creo que hay que hacer las cosas con cabeza, con responsabilidad y con sentido común. Y que en este momento es importante las inversiones que se puedan hacer, pero sobre todo es aún más importante poner el acento en atender la pandemia, en los recursos a la atención social, a la reactivación económica y a las ayudas directas a los sectores productivos, porque eso tiene que ayudar para pasar el difícil 2021 que vamos a pasar. Señor Navarro, ¿está de acuerdo? Sí, no puedo diferir más respecto a, al pleno municipal lo importante no son los plazos ni la literalidad lo importante son las necesidades y coincidimos en que Elche tiene un déficit de infraestructuras llevamos años lustros reivindicando la conclusión de la Ronda Sur y no llega y la responsabilidad es del gobierno que está al frente y la responsabilidad es del señor alcalde que no tiene peso absoluto ante sus compañeros del Partido Socialista y tiene que llamar la atención aplaudiendo cualquier pacto que realicen por, eh, por parte del Gobierno de la Nación y cualquier presupuesto. Al señor eh, Díez parece que no le gusta, pero el señor Carlos González publicó un tuit aplaudiendo el pacto de su partido con Bildu, a pesar de que el presidente eh, del Gobierno había dicho por activa y por pasiva que con Bildu no iba a pactar, igual que muchos miembros de su, de su partido. Entonces, lo que tiene que hacer no es llamar la atención y quedar bien ante sus compañeros en Madrid, para que tener una posición bien valorada dentro del Partido Socialista. Lo que tiene que hacer es defender las necesidades que tenemos todos sus conciudadanos, los que le votaron y los que no lo hicimos, que somos más los que no lo hicimos que los que lo hicieron. Por cierto, todos esos, los que no le votaron, los que le votaron y los que se quedaron en su casa, necesitan tener un alcalde que tenga peso en Valencia y peso en Madrid y que reivindique más allá de un documento que puede quedarnos muy bonito, muy bien maquetado, con mucha fotografía lo que se tiene que hacer es reivindicar ante sus compañeros como hizo anteriormente el señor Pablo Ruz cuando era tan solo el presidente del Partido Popular, que no era ni siquiera concejal y se fue a Madrid a tocar puertas para defender inversiones no solo en la ciudad de Elche sino en toda la provincia, por eso se consiguió la partida para modernizar la línea ferroviaria que está ya más que anticuada. Ese tipo de cosas, la conexión del parque empresarial con la autovía o la conexión por ferrocarril, ya que hablamos de todo el tema del transporte sostenible, pero nos queda solo en un eslogan o en pintar dos calles de la ciudad. Todo ese tipo de necesidades son las que un alcalde, un alcalde, si quiere ser bien considerado por sus ciudadanos, tiene que defender y tiene que luchar ante todas las instituciones, aunque se tenga que pelear con partidos de su mismo color. Eh, no queda tiempo para más, Héctor. Quedan un minuto, dos minutos apenas para llegar a las diez. Y me gustaría abordar otra cuestión, que, pero son muchas las cuestiones que nos gustaría abordar. Pero solo bueno, vamos a intentar terminar con la sentencia de Riegos el Progreso. Ustedes no la van a recurrir. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar bueno, con, ese, con, con ese edificio que, que ya lleva apuntalado dos años? ¿Qué va a pasar ahora con esa la sentencia? la decisión de no recurrir a esa sentencia fundamentalmente con el propósito de abrir una eh, vía de diálogo con la propiedad con el fin de darle una salida a este edificio que, como todos saben, lleva varios años eh, apuntalado. Es cierto que ahora mismo no tenemos tiempo para hablar en profundidad del tema, pero independientemente de que es una sentencia amplia que daría para muchísimo debate, Entendemos que lo lógico ahora es no recurrirla y tratar con la propiedad de llevar a cabo la ejecución del proyecto que tenían previsto, teniendo en cuenta la conservación que hay que realizar de los elementos que ha establecido, en este caso, Consellería, y que en esa sentencia se dice que hay que cumplir. Ahora bien, yo discrepo eh, de, de algunas consideraciones que, que se han realizado, puesto que creo que al final los ayuntamientos, cuando damos licencias, son actos reglados, es decir, no están abiertos a la consideración política, y eso pasa con las licencias urbanísticas. Y si en este caso se da una licencia en base a un plan general, en base a un catálogo de edificios, creo que eh, el hecho de que ese eh, plan general o ese catálogo de edificios se pueda cambiar en el minuto de descuento cuando alguien solicita una licencia para elaborar un proyecto o un edificio puede poner en cuestión la seguridad jurídica a la hora de realizar inversiones en Elche, independientemente de que es lógico que la ley de patrimonio esté por encima de todo. Ahora bien, hay una sentencia, hay que acatarla, y yo creo que en este momento no tendría sentido enfrascarse en recursos, y lo que vamos a hacer es sentarnos con las partes en los próximos días para tratar de ver qué propósito tiene también la propiedad del edificio, que es lo más importante, porque al final el ayuntamiento no es el propietario, y ver si se puede encajar lo que dice la sentencia con su proyecto y que eh, se dé viabilidad para eh, solventar esa situación de apuntalamiento que lleva ya años en la Plaza de la Constitución. Pues son cuestiones también que ponen de manifiesto la necesidad de revisar el plan general, de contar con un nuevo plan general, eh, señor Navarro. No hay tiempo para abrir ahora el debate de los carriles bici, así que lo dejamos para otra semana, pero estará conmigo. Y, y, y quiero un sí o un no. ¿El Partido Popular está de acuerdo en que se necesita un nuevo plan general? Eh, antes de nada, da la sensación de que este Partido Socialista quiere conseguir el, el récord de sentencias en contra. Pues lo estamos viendo por activa y por pasiva. Sentencia que emana de los juzgados, sentencia que le da la espalda a este Gobierno del Partido Socialista de Compromiso. Yo estoy de acuerdo en que se necesita un, un nuevo plan general, pero menos ya, porque llevamos desde el principio de la legislatura pasada, hablando del plan general, Vamos por el segundo año ya de esta legislatura, el segundo año de gobierno, y estamos empezando ahora los trámites. Yo creo que necesitamos acelerar un poco los trámites en cuanto a trabajo se refiere. Y por hacer una pequeña valoración, que me gusta que se diga por parte del equipo de gobierno que no tiene sentido embaucarse en recursos y que se hable de seguridad jurídica el gobierno que quiere romper contratos. Pues, señor Navarro, le agradecemos su participación. Al igual que Héctor Díez, gracias por participar. Muchas gracias, un saludo. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 A elegir entre tu y la riqueza, con esa grandeza que lleva con su hay amor, me quedo contigo, y si me das a elegir, entre tu y la gloria, aquella bella historia de mi por los siglos hay amor, me quedo contigo. Me he enamorado Y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Me ser con los radios si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde el día es el vuelo, para ir a otro mundo, ay amor, me quedo contigo. En si me das a elegir, entre tú y mis ideas, que yo sin ellas, soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos te Entre tu y la gloria, de tuin is het cielo, te tuin is de rijkeza, de tuin is de rijkeza, de tuin is de gloria de de cielo de tuin is de rijkeza, de tuin is de rijkeza, de 4. Teleelch Radio Marca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 Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 11 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen desde las 10 de la mañana por la señal de Teleelch. En este programa que comenzó a las 9, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. ...comenzó con esa selección musical... ...y después con la tertulia política... ...acaban ustedes de escuchar... ...a los representantes del Gobierno y de la oposición... ...al portavoz socialista y de la Junta de Gobierno Héctor Díez... ...y al portavoz adjunto del Partido Popular José Navarro... ...discutiendo y debatiendo... ...sobre los presupuestos municipales de 2021... ...que se aprobarán en el Pleno de Diciembre... ...y que en estos momentos están siendo presentados a la sociedad... ...la pasada semana se realizó ante... ...el Consejo Social, esta semana se darán a conocer... ...ante la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...y la oposición trabaja en realizar propuestas... ...es la que el equipo de gobierno pretende incluir... ...algunas de las propuestas de la oposición... ...para decir que estos presupuestos pueden nacer... ...desde el consenso, aunque algo difícil... ...por esas relaciones tan tensas que hay entre el Partido Popular y el equipo de gobierno lo hemos visto también aquí en este debate político de los martes entre Partido Socialista y Partido Popular y ahora continuamos en esta segunda parte del programa La Glorieta hablando de otro asunto que nos hubiera gustado abordar en la tertulia pero no ha habido tiempo y es el asunto del palmeral ilicitano de su mantenimiento es costoso lo sabemos comisiones obreras del ayuntamiento ha denunciado precisamente ayer el deterioro del servicio de limpieza del Palmeral y su privatización, tras aprobar el Gobierno local adjudicar la poda y mantenimiento de los huertos municipales a empresas privadas. Este sindicato reclama al equipo de gobierno que no apueste por la privatización, sino por reforzar la plantilla municipal de palmereros y que invierta más dinero en obtener mejores medios técnicos. Así que tendremos que estar pendientes de los presupuestos de 2021 para ver si esa partida de mantenimiento sube o baja. Y para hablar precisamente de esta reivindicación tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la representante sindical de, comis de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Estefanía Bertomeu. Muy buenos días, Estefanía. Hola, muy buenos días. Bien, eh, ¿qué, qué estáis, eh, ¿por qué rechazáis que el equipo de gobierno adjudique eh, los trabajos de poda y mantenimiento del palmeral ilicitano? ¿Por qué lo rechazáis? ¿Pensáis que esto puede ser una tendencia para privatizar el servicio? En la línea que, que se está viendo eh, eh, cabe esa posibilidad, puesto que nos gustaría ver que eh, se hacen estas contrataciones, porque entendemos que a día de hoy es absolutamente necesario para poner al día la poda, en tanto que al, al atraso que ya veníamos sufriendo se ha sumado la, el parón de actividad que ha habido durante la alarma sanitaria, pero queremos que eh, esto sea una vía para poner el palmeral al día, pero que vaya reforzado por la vía de la inversión en las brigadas municipales, tanto como ya has comentado, de aumento de, de plantilla, o cumplir con el, el número mínimo de palmereros que son necesarios para, para ese mantenimiento, anual sin tener, que, sin tener que recurrir a una, contrata, una contratación externa, que al final es una parte de privatización, puesto que no lo hace el Servicio Municipal, y una inversión fuerte en medios técnicos que, que no se ha hecho desde hace muchísimos años. ¿no? no está adecuada la poda en pleno siglo XXI, puesto que se sigue haciendo exactamente igual que en el siglo XIX. El equipo de gobierno rechaza que quieran privatizar este servicio, pero hemos escuchado en muchas ocasiones al responsable, el concejal responsable del área, Héctor Díez, decir que no han tenido más remedio que recurrir a la externalización de este servicio porque la plantilla de palmereros es escasa, ya que no se han invertido en los últimos años. En estos momentos, ¿qué plantilla municipal es la que tenemos? Pues... Tenemos en, en plantilla, en, en lo que es sobre papel, tenemos que, que existen 19, 18 palmereros, pero no se ha tenido en cuenta que desde que llegó el picudo, pues parte de estos trabajadores se, se, se están ocupando ahora mismo del de seguimiento de, de la plaga o de los ejemplares que puedan resultar peligrosos por eh, tener esta infección tener Esta plaga y, y haya que, que vigilarlos para que si hay que cortar o no hay que cortar esa palmera en particular. Eh, no se ha aumentado ese número que se ha derivado a de este caso en, en plantilla. Y luego tenemos pues, otros casos de gente que tiene una inscripción provisional en otros puestos o, o que tiene una adaptación eh, del puesto por motivos de salud, como refleja la ley de prevención, que es absolutamente necesario para, para los trabajadores pero no se han cubierto esas personas que se han ido a otros departamentos o, o a otras funciones, con eh, que entre eh, personal a ocupar las labores que estas personas estaban haciendo. Por lo que tenemos entre seis ocho palmereros diarios subiendo a las palmeras, aunque en plantilla siguen habiendo 18. Pero ustedes piden una reestructuración de la brigada, pero ¿qué reestructuración se puede llevar a cabo con tanto escaso personal? Con ese escaso pues personal. Es que... Claro, es, depende de, de la voluntad del Gobierno de, de solventar esta situación y, en lugar de esa inversión, hacerla en una empresa externa, realizar esa inversión en la brigada municipal, que sigan siendo 18 palmereros los que a diario suben a las palmeras y que eh, los medios técnicos sean los mismos que vemos cuando llega una empresa privada, eh, que el, el trabajo es diferente porque los medios técnicos son diferentes. Eh, los camiones son de otra manera, hay un camión pluma, hay eh, más cestas de las que disponemos aquí en, en el departamento, porque no se ha invertido. Y eso sí es voluntad del Gobierno realizar esa inversión o no. Claro, estamos hablando del personal, pero también de esos medios técnicos. ¿Con qué medios cuentan los pocos palmereros que hay para realizar su, su labor? Porque ustedes también reivindican que se invierta. ...en eh, recursos eh, materiales. Pues sí, en, en vía pública los palmereros deben eh, subir con cestas... A, ...a realizar la poda, pero en todo el departamento de parques y jardines... ...que recordemos también se ocupa de la poda del arbolado... ...tenemos una cesta y el resto hay que eh, ir alquilándolas... O, ...o ir solventando con otros departamentos y al final... Eh, se retrasa, porque si no tienes los medios técnicos... ...pues se, se retrasa el trabajo, tienes que, que hacerlo de otra manera... ...y a, a la hora de recoger la palma... Eh, ...todavía tenemos trabajadores que la recogen a mano... ...y la echan en un camión, obviamente... ...en un municipio con un número mínimo de palmeras... ...pues eso es viable, pero con el número de palmeras... ...que tenemos en, en Elche, que, que además es que nuestra señal de identidad... Y, y que deberíamos dedicarle el tiempo, el dinero, la inversión, lo que sea necesario para que sea eh, un patrimonio bien cuidado bien, y bien ejecutado su mantenimiento. A día de hoy eso es, es imposible, eh, cargando la palma a mano. No, no tiene ningún sentido. Ante esta descripción de los medios con los que cuenta, ¿ustedes consideran urgente una prioridad del equipo de gobierno que invierta en mejores medios técnicos, sobre todo para evitar o reducir la, los accidentes laborales en, de, de un oficio que ya de por sí es muy peligroso? Sí, correcto. Pues eh, nosotros te, eh, tampoco vamos a, a exigir lo, un imposible. Entendemos que este año es, eh, la situación presupuestaria es complicada, eh, Se, ha, se han hecho ya las licitaciones, se, se van a hacer ya, se están ejecutando ya eh, estos contratos, pero si sí queremos un compromiso y, y queremos un acuerdo que, que haga que en años posteriores esta situación revierta. O sea, que lo que ahora son contrataciones externas, que han ido en aumento, en detrimento de que las brigadas van en, eh, disminuyendo cada vez más, eh, que se le dé la vuelta, que, que se, eh, se invierta dentro del departamento de Parques y Jardines, que se ponga al día eh, los medios, tanto personales como materiales, para que ese mantenimiento sea eh, de, de manera anual eh, todas las palmeras podadas, todos los colegios en orden, todos los huertos, todo el, como, como tiene que estar, y, y que se revierta esa situación que dentro de tres, cuatro o cinco años no sea necesaria ninguna contratación externa como está siendo hoy día. Es que hoy día es necesaria, pero es necesaria por el abandono que se ha tenido de, de la parte importante, que es la brigada municipal. ¿Y por qué se ha llegado a este, a este momento? ¿Es la primera vez que ustedes denuncian que los sindicatos del Ayuntamiento denuncian este déficit? No, llevamos ya eh, bastante tiempo denunciándolo, pero también tenemos que tener en cuenta que, que eh, A nivel de, de plantillas y a nivel de, de contrataciones, pues, ha habido eh, un, una limitación por parte del Estado desde la crisis de 2007-2008 que todavía no, no se le ha dado la vuelta. Pero sí que tenemos a día de hoy eh, instrumentos suficientes, y así se lo planteamos en una reunión, hará cuestión de un año a Héctor Díez, de que eh, tenemos instrumentos para eh, con la ley y sin. sin que haya que, que hacer eh, contrataciones por encima de lo que marca la tasa de reposición, eh, se pueda revertir eh, la situación, se pueda contratar por, por medio de sustituciones a, a estas personas que están en otros departamentos o están realizando otras labores. Sí, ¿Hay? Hay, hay una manera de hacerlo. Hay muchos colectivos de la ciudad que critican el estado de abandono de los huertos. ¿Ustedes también se suman a esas críticas? Sí, solamente hay que hay que pasear. Eh, eh, ya le digo, el, el departamento de Parques y Jardines llega a donde llega, porque los medios que tiene son los medios que tiene. Está bajo mínimos en personal, está bajo mínimos en en medios, eh, tanto camiones, en, en, en todo este tipo de, de cuestiones materiales, y es imposible abarcar la totalidad del Palmeral. No se le ha dado la importancia que realmente tiene dentro de la ciudad y Bueno, es que está a la vista de todo el mundo que quiera dar un, un paseo, que quiera eh, visitar los huertos municipales, eh, que se necesita un refuerzo importante. Por eso no es que estemos en contra totalmente de las contrataciones que se están haciendo a día de hoy, porque obviamente eso hay que ponerlo al día, pero tiene que venir eh, de manera ya urgente eh, por un refuerzo de, de las personas que se han estado dedicando a, este, a esta labor y que lo han llevado a cabo durante muchísimos años, sin que ese deterioro se, se, se plasmara, no había ese deterioro pues, ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Pues esperemos que sean efectivas las enmiendas que se hayan podido presentar a los presupuestos de la, del Gobierno valenciano, del Estado, porque necesitamos que también las administraciones autonómicas y del Estado cuiden este bien, ...que no es solo de los ilicitanos... ...es bien universal... ...de los valencianos y españoles... Correcto. ...estefanía, última pregunta... ...ustedes como sindicato... ...pertenecen al Consejo Social... ...están en el Consejo Social... ...han tenido acceso a, a ese documento... ...de los presupuestos, son 20 folios... ...vienen, no sé si vendrá... ...alguna partida específica del Palmeral... ...ustedes van a, a reclamar... ...más dinero para el Palmeral... ...en, en las cuentas municipales... El, el dinero de Palmerar está eh, porque eh, el dinero que ahora se invierte en ese tipo de contrataciones obviamente sale de algún sitio. Lo que entendemos es que el dinero se debe invertir en otro, en otro sitio, no en esa contratación externa y sí en, en el mantenimiento eh, por parte de las brigadas municipales. Pues muchísimas gracias, Estefanía Bertomeo, representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Elche. A usted, muchas gracias.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 Faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana y ya está aquí en los estudios de Teleelchen Radio Marca nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga, preparándote ya para iniciar esta jornada de martes que creo que la agenda la he visto esta mañana a primera hora y me he cansado ya de ver tantas previsiones. Muy buenos días, Rosy. La verdad es que empezamos un martes eh, cargadito. Hay bastantes previsiones, pero bueno, eso... Siempre está bien, por lo menos la mañana la pasaremos entretenida. Sí, relámpago, esperemos que, que los asuntos no nos aburran, No, que sean entretenidos y que no haya malas noticias. Eh, Marga, de todas formas, ¿hay malas noticias o buenas en cuanto a la actualización de los datos? Ayer el parte era trágico, el de la Comunidad Valenciana, aunque veamos que están descendiendo los casos de positivos, vemos la cifra de fallecidos que, que ha aumentado, Hombre. en 53 fallecidos ayer. Sí, bueno, pues eh, aquí en los datos del Che tampoco son demasiado positivos. Y es que desde el viernes ha habido 271 casos nuevos. Además, tenemos que lamentar dos fallecidos más. En total ya son 38 en el Che desde el inicio de la pandemia. Y el total de casos positivos desde marzo asciende ya a 4.531 Además, la tasa de incidencia ha subido a 250 por cada 100.000 habitantes. El pasado viernes estaba en poco más de 220, después de una ligera reducción de positivos. Pero bueno, ha, eh, ha vuelto a aumentar. Eh, hablando de Santa Pola, 24 casos nuevos, en total 529. Y en Crevillente son 38 casos nuevos, ya en total 526. Santa Pola y Crevillente ya están a la par en número de casos positivos desde el pasado mes de marzo. Y ayer hubo dos nuevos brotes, uno en Elche con cuatro casos de origen social y en creviente cuatro de ámbito educativo. Así que parece Uf. que los brotes cada día hay alguno mm. aquí en Elche, no nos libramos. Pues no, no son buenos los datos porque la tasa de incidencia ha subido un poco, aún estamos no muy cerca de doblegar esa curva y sobre todo es triste que los fallecidos hayan incrementado. Sobre la situación. Te comento la situación en los hospitales. Actualmente en los dos departamentos de salud hay 15 personas en la UCI y 54 en planta. Esos son los últimos datos eh, actualizados de ayer, ayer al mediodía. Pues esto supone un ligero incremento de ingresos mm. hospitalarios con respecto a la pasada semana. Eran 45 Esos. ingresados en planta, los mismos en UCI. Uh -huh. Sí, la y UCI seguimos, se va manteniendo, sí. pero en planta sí, ha siguen subido. Los pues es un dato nada, nada bueno. Pues muchísimas gracias. Ay, no, si todavía no seguimos, hemos terminado. Seguimos, que no Tenemos terminado. mucho sí, que sí. contar todavía. Porque es que... no todo es coronavirus, no todos son datos. Uh -huh. Pero bueno, tenemos sucesos. Y es que ayer, el, eh, ayer por la tarde el SAMU asistió a un hombre herido eh, después de un accidente entre una moto y un, eh, un coche en uh -huh. Elche. El equipo médico asistió al motorista por politraumatismo, un, herido, eh, una, un hombre de 39 años que después de ser atendido fue trasladado al hospital del Binalopó. Pero además ayer también eh, la policía local detuvo a una persona por agredir a dos agentes... Eh, después de negarse a identificarse por llevar la mascarilla que, eh, en el interior de un establecimiento mientras manipulaba una máquina recreativa, los agentes pidieron a este hombre de 64 años que se identificara por no respetar las medidas sanitarias, pero bueno, rehusó seguir las indicaciones y se dirigió a ellos de manera agresiva con insultos, puñetazos y empujones. Así que se repiten estas situaciones de gente que... Bueno, que no hace caso a esas recomendaciones de la policía de llevar puesta la mascarilla y actuó de esta forma. Pues vaya avance de noticias. ¿Y en las previsiones qué tenemos? Bueno, pues como estábamos comentando, una mañana movidita. Tenemos rueda de prensa del colectivo Margallo. Uh -huh. Además, la edil de fiestas Mariola Galeana visita los trabajos de montaje del Belén Municipal, que como uh -huh. ya hemos dicho estos días, pasa de la glorieta al or del chocolater. Además, la edil de gestión tributaria, Patricia Macía, informa sobre los datos de ejecución presupuestaria y la recaudación de los impuestos del IBI y del IAE. Además, también el alcalde, pero ya será esta tarde, recibe al presidente de la comunidad islámica aquí en Elche. Y esta tarde también se presenta, por parte de la Asociación de Belenistas, la Panderita, la Panderita y a la Pregonera. Uh -huh. De, de la Navidad de este año. Así que tenemos un día cargadito, además uh -huh. un poquito de todo, uh -huh. un poquito de todo. Sí. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, ¿no, Marga? Ahora claro. ya puedes irte, ¿no? Ya me voy, me voy corriendo. Pero bueno, toda la información, por supuesto, a partir de la una aquí en los informativos de TELELS Radio Marca. Eh, la web estará actualizada durante toda la uh -huh. mañana en telech.es y las imágenes del día a las 9 y media en el Telenic. Pues buen trabajo. Eh, volvemos lugar, ¿no? a escuchar a Marga García, ya lo saben ustedes, aquí en el 101.4 de Telech en Radio Marca a la 1 en punto de la mañana. Y nosotros continuamos, continuamos esta ronda deportiva ahora con la información del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. Tras el importante punto sumado en Valencia contra el Levante, el Elche continúa con paso firme hacia la permanencia y es que el conjunto que dirige Jorge Almirón... Ha sumado el 50% de los puntos disputados hasta el momento, 12 de 24 posibles en 8 partidos. Además también es uno de los equipos a domicilio más fiables, es el cuarto mejor visitante. Ha sumado 7 de 12 puntos posibles, más del 50%. Solo le superan el líder, la Real Sociedad, El Cádiz, próximo visitante, y el Real Madrid. Ninguno más ha sumado más puntos que los ilicitanos y eso que llevan dos partidos menos. El conjunto de Jorge Almirón, que ya ha puesto el foco en el partido frente al Cádiz, precisamente uno de los equipos más peligrosos a domicilio. Es la segunda escuadra que más puntos ha sumado. ...12, solo le supera la Real Sociedad el líder... ...y es que el Cádiz de los 14 puntos que lleva... ...que le sirven para estar en puestos europeos... ...una de las revelaciones de la Liga al ser recién ascendido... ...de los 14, 12 los ha conseguido a domicilio... ...y aunque viene tras dos derrotas... ...ante equipos importantes como la Real y el Atlético de Madrid... ...va a ser un peligro para los hombres de Jorge Almirón... ...que espera recuperar de una atacada a tres hombres... ...a Fidel, Sánchez Miño y Coné, la única baja hasta el momento segura, sería la de Mi Rigoni, que estará todavía tres semanas de baja. Anoche Tete Morente fue nuestro invitado en Aptodo Gol y reconoció que las cosas le están saliendo muy bien, pero que ni mucho menos ha tocado techo y que tenía mucha confianza de debutar con éxito en Primera División con el Elche. Tete Morente. No, sinceramente no, no, cuando doy el paso creo que estoy estoy en condiciones para, para dar un buen nivel en primera división, si no, no, no lo daría y bueno, eh, espero seguir como estoy, que creo que, que estoy bastante bien, pero no vale lo que, lo que uno ha hecho, no eh, creo que en el fútbol hay que demostrar cada fin de semana y, y ahora el sábado hay una nueva oportunidad. Pues esa oportunidad será contra el Cádiz, dos recién ascendidos que lo están haciendo de manera notable y que se enfrentan en el Martínez Valero a las 2 de la tarde el sábado. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias y vamos con la información de Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Los modelos meteorológicos nos confirman que a partir del jueves y sobre todo para viernes sábado tendremos una situación de gota fría con precipitaciones que puntualmente podrían llegar a ser intensas de momento continúa el anticiclón aunque poco a poco hoy se va a ir debilitando durante esta madrugada cielos prácticamente despejados procesos de inversión térmica en el sur del candaés donde se han llegado a registrar temperaturas que han rondado los 3-4 grados aquí en la ciudad una mínima en torno a los 8 grados la jornada de hoy va a estar marcada por el paso de intervalos de nubosidad de tipo alto nubosidad que irá a más por la tarde y que nos indica cambios de cara a los Los próximos días viento en calma por la mañana, flojo de componente sur por la tarde, temperaturas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 18-19 grados. Mañana miércoles, alternancia de nubes y claros, nubosidad en aumento por la tarde, se aproxima la vaguada por el oeste de la península, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. El jueves comenzará a desgajarse de la vaguada de aire frío en altura, el embolsamiento de aire frío, dana o gota fría, Por lo tanto, tendremos una jornada con tendencia a cielos muy nubosos, se podría escapar alguna gota durante las horas centrales del día por la tarde o ya por la noche. Por la tarde, el viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 19-20 grados. Viernes, sábado, con el embolsamiento de aire frío en altura, Dana o gota fría transitando por el sur de la península, por el estrecho de Gibraltar. Habrá un momento, sobre todo durante el viernes por la mañana, que estaremos en el sector más activo del mismo. Esperamos precipitaciones moderadas o incluso puntualmente intensas. Temperaturas a la baja para el viernes, valores en torno a los 15 grados. Sábado, restos de inestabilidad atmosférica por la mañana se podrían registrar algunas precipitaciones que irían a menos el viento para el sábado de noroeste rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora y temperaturas en ligera recuperación ya para el domingo ambiente mucho más soleado pero de momento episodio de gota fría a la vista para viernes sobre todo con precipitaciones que puntualmente podrían llegar a ser intensas hasta luego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 Pues estamos escuchando a Xavi Sarriá con la canción No se apaguen les estrellas, es el tema escogido para la banda sonora de la película que ha triunfado en la edición de este año de los premios del audiovisual valenciano. La Mar de Guillem del director Carlos márquez Marcet ha sido el mejor largometraje de este año para el jurado de estos premios que le han otorgado ha otorgado dos galardones más, mejor guión y mejor actriz. La Mar de Guillén es la película que reconstruye el asesinato del joven valenciano Guillem Agulló en 1993 a manos de un grupo de jóvenes de extrema derecha. Uno de los productores que ha hecho posible este largometraje es de Elche, es el cineasta Pepe Andreu, quien también ha presentado a estos premios su documental Lobster Soup, que ahonda en el turismo de masas. Ya ha estado en nuestro programa La Glorieta porque no es el primer galardón que obtiene por su trabajo, intenso trabajo. Por ello, no es casualidad que la Mar de Guillem, La, el mejor largometraje, según el jurado de los premios del audiovisual valenciano, se proyectase el pasado mes de septiembre en los cines Odeón Pepe Andreu, muy buenos días y enhorabuena por los premios. Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, La Mar de Guillem, estamos escuchando la banda sonora, eh, nos apaguen las estrellas. Esta película, eh, de, eh, ¿cuál ha sido tu contribución? Bueno, eh, esta película nos llega a nosotros... a a través de unos compañeros, unos amigos eh, de dos productoras catalanas que tenían el proyecto y, y, bueno, y, y nos preguntaban si, si, con, si podían contar con nosotros y nosotros encantados no de contribuir. Nosotros conseguimos eh, entrar en la película, somos coproductores, eh, aportamos un 30% de la participación en la película Y, y bueno, desde la producción contribu contribuimos a todo lo que es el proceso de, de la película, desde, la, desde el casting hasta el rodaje, la localización, bueno, eh, un poquito durante todo el proceso de, de la película tú aportas lo, lo, lo que puedes, ¿no? Y entre todos eh, se hace la película, porque una película siempre es un, un producto colectivo, ¿no? Que, que, uh -huh. que Trabaja mucha gente y... y Pepe, Pe todos tus trabajos eh, se caracterizan por eh, un gran compromiso social. Eh, la Mar de Guillem, ¿qué hay detrás de esta película? Bueno, sí, es verdad que hay, en todas hay un, un compromiso social y sobre todo un deseo de dejar algo, ¿no? De, de, que, de, de, de esa intención de, siempre utilizando la emoción, pero que la, la gente pueda llegar a comprender y a entender cómo, cómo funciona esta sociedad. En, la, en, la, en esta película en la muerte de Guillén, aquí lo que prima es yo creo el, lo que ha conseguido el director ¿no? Carlos Naset que es uno de los directores ya no sé si tan joven pero uno de los mejores directores españoles que, que pone el punto de vista en la familia ¿no? él, él recoge la figura de, de Guillén Agulló hace un canto a la memoria, a la, a la lucha antifascista pero no, no utiliza la épica de la batalla ¿no? sino se, se centra desde el dolor de de una familia ¿no? que ha perdido a un ser querido. Una película muy íntima de, de autor, de silencios y ausencias, pero también con mucha rabia y orgullo de, de, de esa familia, ¿no? y de la que sí. sirve como ejemplo ¿no? de cómo, cómo esto que ocurrió hace pues no sé, casi más de 20, 27 años, ¿no? que parecía que estaba enterrado y que vemos que día a día, con el auge de, de los discursos xenófobos y... ...y fascistas, bueno, pues lo tenemos hoy en, en la calle. ¿Y por qué se escogió este crimen, concretamente? Porque supongo que, como la muerte de Guillem... ...hay muchas otras en el país desde hace tiempo, ¿no?, por desgracia. Sí, sí, de hecho, eh, la, eh, la, la, la película forma parte de una campaña... ...un poquito más amplia, que es la Yuta continua que, ...que recoge una serie de, de crímenes fascistas... ...en los últimos 40 años que quedaron impunes, ¿no?, pero la la muerte de Guillén bueno nosotros nos tocó muy de cerca yo estaba en Valencia cuando ocurrió empezaba a estudiar allí la carrera de, de, de visual y fue un crimen, un, un, un, digamos muy muy sonado muy mediático no muy, donde los medios participaron no a, a, a ocultar lo que lo que realmente había ocurrido y, y no sé yo creo que nuestra generación estaba quedó bastante impresionada por lo que ocurrió eh, Pepe Andreu, eh, esta, esta película, este largometraje, se estrenó también en Elche, eh, los cines Odeón, ¿cómo, ¿cómo, aparte de los premios, cómo ha ido esta campaña? ¿Cómo, ¿Cuál es la respuesta que estáis obteniendo? Bueno, la, la, la, la peli nace como una, una TV Movie, ¿no? un proyecto para televisión que va creciendo, ¿no? que va creciendo porque el apoyo de la gente. ...se estrena en Málaga... ...en el Festival de Málaga... ...donde le hacen un homenaje al director... ...a Carlos Márquez ...y allí tiene un notablecito de crítica... ¿no? Eh, si ...estaba prevista solamente una, un pase... Si, ...se, se obligaron a hacer otro pase... ...y después um, comenzó un, un recorrido cortito... Por, por, ...por sales comerciales... ...estuvo en, en, en Barcelona... ...Valencia, eh, Elche, dicho bueno, varias ciudades... ...pero bueno, muy corto porque tenía un estreno previsto para la televisión... ...que fue, creo que fue el, el 2 o el 3 de octubre... Eh, ...bueno, ese fue la primera emisión conjunta... ...de las televisiones catalana, valenciana y balear públicas... ...y fue un éxito de audiencia, aquí en eh, Apunt Media... ...fue la, la película más vista de la historia... ...en, en la televisión pública valenciana... ...y también con un notable éxito en, en la televisión pública catalana... Por, por eso no es de extrañar los premios recibidos en, en este último festival, bueno, en esos premios de, del audiovisual valenciano, pero en los festivales también supongo que estará teniendo éxito, al igual que tu documental. Y vamos, porque eh, no solo eres productor, también eres director cinematográfico y los documentales. Parece que es lo tuyo, ¿no, Pepe? Porque este, este último, eh, que, que ahonda en el turismo de masas, eh, ¿cómo, ¿cómo nació esta idea? Bueno, es, esta idea nace de, de un viaje que hacemos como turistas, ¿no? Que Rafa y yo somos enamorados de, de, del país, de Islandia, y bueno, y, y, eh, yo conocí el país y junto a mi familia voy a visitarlo y voy al, al centro turístico más grande del país, que es Laru Lagún, que es unos baños termales que eh, hay en el sur, y con la mala suerte que ese día no había tickets, ¿no? Estaba tan, tantísima gente que había que no se podía entrar y buscamos una, un sitio para comer cerca. Y nos perdimos, llegamos a un pueblo del sur, un pueblo de pescadores pequeñito, muy feo, y encontramos una taberna del puerto donde entramos y, y nada más entrar vimos que había algo, ¿no?, de que hay unas fotos antiguas que ya están empiezan a perderse veladas por el sol, un piano, eh, una barra pequeñita, y donde solamente servían un plato que era la sopa de langosta. Eh, yo me vine con la idea de que ahí... Había algo, que había una historia, lo hablé con Rafa, Rafa viajó ese mismo verano a Islandia, visitó el lugar y empezó a tirar del hilo, ¿no? Y descubrió que bueno, que en ese pequeño bar donde habían unos pescadores que se reunían todas las mañanas para arreglar el mundo y llegaban a una conclusión que a los 20 minutos la cambiaban, asistían muchos, muchos turistas y, y bueno era como un, un centro eh, cultural de, de la de esa pequeña comunidad, ¿no? Era como el alma de esa comunidad donde se reunía, pues, eh, habían conciertos de jazz, eh, presentaciones de libros, eh, exposiciones de fotos y pinturas, y que, dado el, el, el notable éxito del turismo en Islandia, corría el peligro de desaparecer, ¿no? Porque igual que llegamos nosotros en búsqueda de lo auténtico, pues está llegando mucha gente que lee la guía, que hace una sopa fantástica, y, y, y que va llenando ese, ese, ese bar. Es un bar que está al lado del puerto, son los últimos metros edificables de... ...de ese puerto y al, a los dueños les llega una oferta para construir un hotel... ...entonces están en este dilema ¿no? de si, si, si vender y retirarse... ...y acabar con, con la historia de este bar comunitario o, o, o aguantarlo... ...y ahí es donde está la película y... ...pero bueno, no es una película, siempre digo que no es una película sobre una sopa... ...es una película de, que habla de la amistad, el respeto por las tradiciones, la cultura local... ...y sobre todo la, la alegría de estar juntos. Y en Islandia, ¿esto significa que este documental... ...tiene gran vigencia y proyección internacional?... ...se puede aplicar a, todo, a todos los rincones del mundo?... Eh, ¿cuál, ...¿cuál está siendo la, la respuesta en los festivales? Bueno, el, el, el, por ahora es el festival que mejor está funcionando... ...de todos los que hemos hecho... ...estuvo su estreno esta pasada edición del festival de San Sebastián... Y a partir de ahí va encadenando, ¿no? Estuvo en el festival de Reykjavik, en Lübeck, en el escenorama de Lituania y en el festival de Riga. Ayer nos dijeron que estaba en un festival de Egipto y en otro importante, de Irán. Y bueno, está, pues, constantemente ¿no? la película se está moviendo, está siendo muy, muy bien recibida y estamos muy contentos de, de cómo... Como yendo. ...y esta película también estaba nominada... ...dentro de los premios del audiovisual valenciano... Eh, ...¿se quedó solo en nominaciones?... Eh, ...pudiste... Eh, ...bueno, estaba, teníamos cuatro nominaciones... ...que para un documental está muy bien... ...porque tú compites con películas de ficción... ...de muchísimo presupuesto... Eh, estábamos nominados a mejores directores... Con, eh, ...junto con Pablo... Con, ...junto con Isabel Guayaguin y Carlos Márquez... Eh, ...a mejor montaje... ...a mejor producción y uno más que no, recuerdo, acuerdo, pero bueno, ganamos al final la mejor montaje, ¿no? Y muy, muy, muy contentos de, de que una película documental, donde el el, guion, el montaje es importantísimo, porque es una, una especie de guión, donde se elabora realmente el guión, pues se le hace se el premio. Pues has nombrado a tu compañero Rafa, Eso claro, el documental está dirigido por ti y por Rafa Molés, eh... Este dúo de cineastas, bueno, la sopa de langosta, Lobster Soup, no es el último, no es el primer trabajo que realizáis. Lleváis ya muchos documentales y recuerdo que el último en el que te hice la entrevista fue Experimento Estuca, eh, un documental también muy reconocido y premiado. Eh, cuéntanos un poco quiénes sois, eh, Pepe y, y Rafa Molés quiénes sois. ¿Cómo, bueno, pues una, ¿cómo os dos, juntasteis y por qué queréis hacer cine? Los dos eh, nos conocemos en, en la antigua Canal No, en la televisión pública valenciana, eh, donde trabajamos muchos años, más de 15 años cada uno, y coincidimos en un programa de reportaje social, ¿no? Y, bueno, ahí nos conocemos y, y es lo que hacen los amigos, ¿no? Van a los bares e intentan arreglar el mundo. Y una, una noche dijimos, bueno, ya está bien de hablar, eh, de arreglar el mundo en el bar, vamos a dar ese paso, ¿no? Vamos a crear una productora para, para hacer lo que nos gusta, ¿no? Un, un contenido narrativo audiovisual que no tenía cabida en, una televisión, en esa televisión de entonces y vamos a dar eh, luz a, a los proyectos que nos emocionan, ¿no? Y así nació el primero que fue Fight Students y, bueno, ahí arrancamos con la productora y ya fue, fuemos, hemos ido encadenando otros proyectos hasta que hace poco nos lanzamos también a la posibilidad de producir para otros, ¿no?... aparte de producir nuestras propias películas, eh, entrar a comproducción con otras productoras importantes y también a producir otros documentales no dirigidos por nosotros. Y os está yendo bien, a raíz de la respuesta que estáis teniendo en los festivales, eh, ¿cuál va a ser el siguiente proyecto después de viajar a Islandia? Eh, porque este, esta aventura del documental de sopa de langosta comenzó hace tres años. Ahora, ¿en qué aventura estáis embarcados? Bueno, ahora tenemos varias aventuras. Ya como productores estamos produciendo un, un documental en, en Valencia. Tenemos varias opciones de, también de producir y, y tal vez hacer algo de ficción. Y bueno, tenemos, la verdad es que tenemos un cajón lleno de proyectos que, que es increíble, ¿no? Que, que muchas veces te preocupa, ¿no? Que no tener nada que contar y te da una alegría ver que te llega, la gente te conoce y te viene con historias y... y Contaré. Son de, de, de narrar y, sí, hay... y creemos que podemos contarlas. En esta vida, en este mundo, hay muchas historias. Supongo que la pandemia habrá dejado también muchas. ¿Os vais a ocupar de, de, de cómo estamos viviendo? Yo creo que, que ha faltado un, un tiempo ¿no? para, para recapacitar lo que ha pasado y, y, y ver cómo hemos actuado todos. Yo creo que ahora tenemos todo muy presente y se está haciendo mucho, pero más a nivel de... De, de reportaje o... Yo creo que hace falta que pase un poco el tiempo para tener esa, esa distancia, ¿no? De, de centrarte en algo que, que ha ocurrido porque las, esta pandemia yo creo que deja, deja muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Y, y hay mucho, muchísimo que contar. Pues estaremos esperando vuestras historias. Eh, Pepe Andreu, gracias y de nuevo enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchas gracias, un abrazo. Aarde inundada pel sol, parin la vida, amb la suor al front, el treball incansable, caure i alzarte, alzarte i caure i tornar a renacer. Vind u no as i un, un deser i un berger, illes de pobles entre tarongers, vind el que ensenya Vicen Martí. La terra s'agrada i s'agrata ses fruits. Vin de de les La remor suau de barrancs i cañes, Pot se'ns van les nostres ales. Proseguim peus a l'ombra dels arbres. Un alt lup d'argamas, a argila roja. La pedra seca, la font secreta. Vin un tresor, taxens i parables, Enigmes d'amor, indecifrables. Vinc de la pena i també de la festa. Les portes obertes so para la fresca. Un raso i sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos en dur pel batek. Collectiu que ens encen cada estiu. El misteri del foc, incendis d'amor. Música de banda i joves que canten. T'estima, t'estima o t'estima amb del misteri que amaga la moma. Jupetit pardeñes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc de l'udahielo. Tabals a l'alba al cordel. Botifarra, el flama el Soca i soc aigua, sempre en guerra. Larma i escut de la nostra terra, vinden la chiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vinden una terra inondada pel sol, la vida amb la suor al front al frontal, la suor al frontal. Desobreviure tots els impossibles es va el cor cord. Son es I seguim resistint Per volg de bufertren No s'apaguen les estrenes Vindt een leven van de luita inesgottaal Historias prohibides que no se explicaren el mansur a Maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardan la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les más oberes, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc de la mort, i la pena, els extermini les fosses de paterna. Les mestres d'escola que mai claudicaren, el fusell de la pastora. Les nostres muntanyes, vinc puñalzat, puny alzat, de Leandra Soler, Letter Sombriure de Carmen Miquel, Les Cansons de Lluita de Vicente Torrent, El Vatek inmortal de Milers de Guillems. Vindt een aterra inondada Pelson, Badin la vida en la suor al front, al front, la suor al front. De sobrevuren tot shells imposibles, Els Vatek, Selkorn, Sones, Nostres, Innes, Mim. Hice geen Per EN que los Vindo una terra inundada pel sol parin la vida amb la sua al al fron, la sua al front, front. front. Vinde sobreviure tots els impossibles els del cor himnes vin. Hij is zeker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 Don't worry, be happy. Happy by Cable World. Muy pronto.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 ¿Por qué seguir el camino marcado si puedes crear el tuyo? ¿Te has preguntado por qué esperar a que llegue el futuro? ¿Cuándo puedes salir a buscarlo? Ahora tienes un Audi Q3 Sportback por 320 euros al mes con Easy Renting y unas condiciones extraordinarias. Descubre más en Audi.es Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues dos minutos para que esté aquí con todos ustedes nuestra compañera Rosa Lucas y realice su programa Entre Amigos. Nosotros más ya no podemos daros, porque el programa La Glorieta termina con esa canción, la de los rebujitos. Que pasen una feliz jornada de martes. Mañana volvemos. Que olvide todo lo que fuimos, y no me salga pensarte bonito antes que el mundo recobre sentido y que mis ojos miren a otro sitio, antes que vuelvan a andar mis latidos, y no me salgan más suspiros, antes que nada me lleve a pensarte. Que mijn alma siga sus planes, rescataré solo een poco van aquello, lo guardaré para nunca cogerlo, cogerlo. Quiero Ik wil que mi corazón estaba roto y lo het uh,